De, ...del movimiento popular hondureño que además es hija de Berta Cáceres, aquella activista reconocida a nivel de América Latina y del mundo, eh, que fuera asesinada en marzo de 2016. Queremos agradecerle a Berta que esté en comunicación con Radio Centenario de Montevideo esta mañana. Son tres horas menos. en Honduras eh, Berta, estamos con Ángeles aquí en el estudio bienvenida a Radio Centenario, un gusto ¿eh? Muy buenos días para todas, para todos eh, pues también un gusto poder acompañarles en esta mañana Bueno, eh, nos decías que no estás en, en Tegucigalpa ¿no? Ayúdanos a, a ubicarnos en la geografía de Honduras ¿Dónde te encontrás? Sí, bueno, eh, yo soy originaria de eh, La Esperanza en el departamento de Intibucá que está ubicado al suroccidente de Honduras, más cercano con la frontera del Salvador. Bien. Eh, por supuesto que con más tiempo, combinando, eh, queremos conversar con más profundidad de, de las tareas que te ocupan de tu eh, militancia, digamos, por distintos temas de, del tema de derechos humanos. Pero eh, buscamos también contactarte en este caso para... Eh, tener tu visión de lo que está pasando en Honduras bajo la presidencia de Xiomara Castro eh, que en estas horas hemos escuchado ha advertido de la posibilidad de un intento de golpe de Estado que se estaría desarrollando en Honduras. Queríamos tener tu visión sobre la situación que se está viviendo en ese sentido. Sí, eh, bueno, decir que en este momento en Honduras estamos viviendo un momento de mucha convulsión política. Eh, bueno, yo creo que pues, desde el inicio de este gobierno que pues, portaba la bandera de ser un gobierno más apegado a los intereses populares, eh, ha habido un malestar de sectores que históricamente han sido beneficiados de políticas reaccionarias eh, que van en contra de los pueblos y de eh, personas que han sacado pues mucho provecho económico, sin embargo bueno, la crisis que hoy se encuentra eh, en el país es a raíz de la denuncia del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos que eh, bueno en cierta medida nace por el, el, la gran impunidad que existe en el país eh, pero también pues es eh, como parte de las políticas anti Drogas que Estados Unidos aplica para todo Centroamérica, que así hemos sido utilizados como corredores de las drogas, y eh, bueno, en, en estos días ha estallado un escándalo eh, de, sobre temas de narcotráfico, eh, de, bueno, de una persona que forma parte del gobierno, Eh, y que bueno, es hermano del de expresidente Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta de, de Honduras, Xiomara Castro eh, aunque ese es un hecho que ya se conocía eh, y eh, por tratados internacionales igualmente El tema de la extradición es, está vigente, eh, desde el gobierno nosotros entendemos que se ha renunciado para que no sea un arma o un instrumento de presión política del gobierno, sabiendo que pues, la embajada de Estados Unidos ha tenido un papel eh, de crítica a eh, este gobierno, incluso ha interferido en la aprobación de algunos proyectos importantes como la ley de justicia, de justicia tributaria, que pretende pues equiparar el tema de los impuestos según el acceso económico de cada una de las personas en este país, sabiendo que es un país también de mucha desigualdad económica y que no paguemos igual todas las personas, sino que se pague de acuerdo al ingreso económico que se percibe. En el caso de las personas pues más desfavorecidas, eh, pagar menos y en el caso de las personas que tienen mayores accesos económicos, pues pagar mayores impuestos. Y bueno, estas políticas que en realidad no es que sean tan radicales tienen claro. que ver con políticas que realmente tienen que ver con un poco de tratar de impulsar un poco de justicia económica pues es que también eh, ha habido como este por decirlo de alguna manera en un refuego entre la embajada de los Estados Unidos y el gobierno en una situación pues bastante incómoda por el gobierno en el cual pues el, el secretario del Congreso Nacional Carlos Zelaya, ha tenido que renunciar a su puesto el ha dispuesto de su cargo eh, y también pues el ministro eh, de defensa del país que también es bueno que es hijo de eh, el el secretario del Congreso Nacional ¿Por qué han tenido que, que renunciar esos jerarcas, Berta? Bueno, ellos han renunciado porque en el caso de Carlos elaya él aparece eh, mencionado como una persona que tiene vínculos con el narcotráfico, con personas que fueron ya condenadas en Estados Unidos, aquí ap eh, apodados Los Cachiros, un grupo de narcotraficantes eh, muy famoso, mm. eh, tristemente, en el país, Y eh, bueno, él aparece en un video, pero bueno, más allá del video, eh, se sabía hace años de que él había recibido eh, dinero eh, de parte de estos narcotraficantes que ofrecieron dinero a muchos políticos eh, en años anteriores eh, para eh, tratar de buscar beneficios de eh, políticos eh, para facilitar eh, la circulación y el movimiento de el tráfico de la droga en el país. ¿Y el caso del ministro de, de Defensa? El caso del ministro de Defensa creo que renuncia por eh, porque su padre ha sido señalado, él es hijo de Carlos elaya secretario del Congreso, mm. entonces renuncia un poco para eh, creo mostrar eh, también como mm, la disposición de su cargo en vista de los señalamientos a su padre. Bien, ¿qué, qué balance, más allá de este momento particular de detención, Eh, con, con Estados Unidos, con la reacción digamos local, ¿qué balance podrías hacer a esta altura de lo que viene siendo el gobierno de, de Xiomara Castro? que bueno a nivel regional se le presen se presenta como un gobierno progresista ¿no? acá en el sur hemos tenido distintas experiencias de gobiernos progresistas que no siempre avanzaron en el sentido que, que era esperado por la gente Sí, bueno, eh, decir que, eh, pues, este gobierno creo que forma parte de esto que se llama la segunda oleada de los gobiernos progresistas que un poco nacen en alianza claro. eh, con sectores económicos, pues, bastante reaccionarios para eh, poder, digamos, sostener un poco un nivel de de control político, o bueno, también un poco para ganar las elecciones sin tanta adversidad, eh, y aunque ha retomado mucho el discurso refundacional, que fue una propuesta que nació de los movimientos sociales desde antes del golpe de Estado y que se fortaleció con el golpe de Estado que era pues cambiar la estructura mm, jurídica económica del país para generar mayor igualdad, eh, le ha sido bastante difícil El gobierno se tomó muchos, eh, se tomó mucho tiempo en arrancar su proyecto político y al hacerlo, pues creo que eh, ha estado muy presente el tema del golpe de estado y también ha sido como dubitativo en impulsar muchas acciones y las que trata de hacer en parte, pues han sido frustradas. sí es un gobierno que ha tenido pues más inversión económica para beneficio social, sin duda alguna, y que pues por romper el, la cadena del golpismo y, y gobiernos postgolpistas eh, pues sí marca un antes y después pero sí sentimos que se está enfrentando a muchos desafíos eh, que también pues algunos movimientos sociales esperábamos un mayor compromiso, mayor radicalidad en tratar temas, por ejemplo del concesionamiento ilegal de los ríos, mm. de también la explotación minera que se dio en el marco del golpe de Estado y, eh, bueno, ahí habido, han habido como muchas concesiones también con grupos económicos que hoy están demandando al Estado eh, para, eh, bueno, pues alegar eh, temas de seguridad jurídica en el tema de inversión y eso lo hace, pues, eh, hace que sea un gobierno... Eh, con muchos, muchos desafíos y que no logra cumplir las expectativas que creo buena parte de la población tenía y que está intentando, pero eh, le hace mucha, mucha, hace, hacen falta muchos elementos y creo que hoy pues recibe uno de los golpes más importantes que sin duda eh, pretenden desestabilizar eh, este gobierno. Bien, ¿y por dónde está, más allá de lo que contabas al principio, Berta, ¿Por dónde está pasando ese riesgo de desestabilización? Que hay un sector de, no sé, de las Fuerzas Armadas que está amenazando también. ¿Por dónde pasa ese, ese riesgo hoy? Bueno, eh, primero decir que hay una fuerte guerra mediática en el país. Eh, aunque han pasado hechos muchísimo más escandalosos vinculados con el tema del narcotráfico, nunca se había visto como esta... esta sobre en el país que pretende construir también una instalar en la cabeza de toda la población hondureña que eh, bueno que es una cuestión de todo el gobierno, que es algo que fue avalada por la presidenta, que es algo que hasta el momento no ha sido probado y este también eh, pues algunos sectores de derecha eh, muy conocidos en nuestro país por ser sectores totalmente reaccionarios pues han eh, han, sali han estado llamando a movilización y han estado exigiendo la renuncia de la presidenta. A nivel de las Fuerzas Armadas, pues esa es información que no es muy pública, entendemos que se ha habido algún nivel de movimiento y por eso es que eh, en, en cuanto a la renuncia del ministro de Defensa se nombra, a la a actual candidata presidencial del partido de la presidenta como eh, ministra de defensa, entendemos que un poco para calmar las aguas dentro del de, eh, ejército, pero en realidad no sabemos lo que podría implicar. Eh, en mi opinión personal, yo miro un poco difícil un golpe de Estado, o sea, es algo que, que ha marcado mucho eh, la historia de este país, pero no es algo descabellado en Honduras, hemos ah. vivido situaciones. impensables en otros momentos y pues realmente la labor de la embajada ciertamente es una labor de este pues atacar eh, ahora más sutilmente verdad al gobierno eh, porque creo que con la ruptura del tratado de extradición pues la embajadora eh, Laura Dobu eh, que anteriormente bueno estuvo en Nicaragua y entendemos tuvo un papel como muy activo en Nicaragua pues ha evitado eh, referirse a muchas cuestiones públicas pero no ha sido así el resto del tiempo este gobierno ha sido muy muy, muy una vocera muy activa de todas las cosas eh, que intenta impulsar el gobierno que pasan en el país y ahora digamos, se está intentando reservar, pero sabemos que hay otro tipo de acciones que se están promoviendo eh, para un poco disimular eh, el papel de que está jugando actualmente la Embajada de los Estados Unidos. Bien, y justo curiosamente, además, eh, eh, no sé si fue hace unos días, pero veíamos una foto de la presidenta posando con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, que está muy activa en la región, no ha venido aquí al sur también. y eh, vimos que estuvo con la presidenta Sí, esas son unas cosas digamos las que generan malestar sobre todo en los movimientos sociales que apostamos también por un proceso de desmilitarización de la sociedad pues sabiendo el papel que históricamente ha tenido el ejército y al contrario de buscar como reducir eh, la labor del ejército, más bien ha habido un acercamiento, yo lo entiendo como un temor a lo que pueda, a la reacción de las Fuerzas Armadas en contra del gobierno, pero sí, aquí ha habido una participación pues muy presente eh, de, de sectores de Estados Unidos que tienen que ver con cuestiones militares que, también están como controlando o intentando controlar eh, hasta, hasta dónde, digamos, este gobierno podría ser un gobierno con una cierta radicalidad. Uh -huh. eh, y por otro lado, pues el, el presupuesto de las Fuerzas Armadas de nuestro país es un presupuesto grande que incluso eh, pues, mm, ha aumentado, no significativamente, pero sí ha aumentado, y eso es algo que pues eh, muchos movimientos sociales que tenemos pues, estos discursos en contra de la militarización nos parece algo bastante peligroso. Bien, ¿y en qué están, los? además de este tema, por lo menos un titular que nos digas, eh, los, los movimientos populares? Vos seguís estando eh, con responsabilidades en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, ¿no? El COPIN. Sí, sí, eh, todavía aquí estoy en la coordinación de COPIN junto con bueno, varios compañeros y compañeras, también somos 15 personas al frente bueno, este, aquí hay muchos temas pero digamos uno que continúa desarrollando los movimientos populares es la lucha eh, en contra de proyectos que amenazan la autonomía de las comunidades indígenas y campesinas eh, contra muchos sectores empresariales eh, bastante nefastos a los intereses populares y también pues en la lucha por justicia para nuestra compañera Berta Cáceres, que estamos diciendo, hemos hecho una alerta de que está en riesgo lo que se ha logrado en estos ocho años, y eh, pues nos preocupa de que hoy mucho del ejercicio de la justicia entre en responsabilidad directa de las instituciones de justicia en Honduras, que han sido instituciones que en muchas oportunidades se han torcido a estos grandes intereses políticos y económicos. Claro, teniendo en cuenta esos antecedentes de asesinatos de dirigentes populares eh, que, que no se dan, por cierto, solo en Honduras, en Centroamérica también, ¿ustedes se manejan con, con determinadas eh, precauciones o cuidados para su actividad? Eh, sí, decir que pues eh, creo que las organizaciones hemos interiorizado, ¿cierto?, como protocolos de protección colectiva, eh, sobre todo porque bueno, hoy Honduras en el año 2013 volvió a ser señalado como el país con mayores asesinatos per cápita de sensores ambientales Y eso en razón no solo se debe porque dependa únicamente de un gobierno, un cambio de políticas de seguridad de, de los gobiernos, sino que pues esas estructuras criminales que han atacado a las organizaciones durante muchos años no han sido desmanteladas, sí. eh, están vigentes en, en estructuras económicas vinculadas con sectores militares, eh, pues están vigentes y pues la justicia eh, no termina de llegar a las comunidades ni termina de aleccionar. Eh, respecto a las amenazas y ataques que vivimos las personas defensoras de los territorios. Y por último, sobre esta situación de, de amenaza, de desestabilización, desde, desde los movimientos populares, ¿se apela a algún tipo de movilización o por dónde está pasando la participación de la gente en esta situación? Bueno, eh, decir que hay algunos sectores que con la llegada de este gobierno un poco se desmovilizaron, pero hay otros sectores que sí nos hemos mantenido movilizados en demanda de justicia, en demanda de las tierras a las comunidades indígenas y bueno, este, en estos días vamos a tener un, importantes reuniones también de parte de las organizaciones para eh, pues articular algunos esfuerzos eh, que permitan pues eh, contribuir. A construir un país más democrático, de mayor justicia y de también pues que acerque políticas de igualdad a las comunidades. Muy bien. Berta Zúñiga Cáceres, muchas gracias por este tiempo. Allá son, eh, ya estamos en las 9 de la mañana, ¿no? En Honduras. Gracias, acá hemos llegado al mediodía aquí en, en Montevideo, en Uruguay. Gracias por este tiempo, Berta. Nuestro compromiso conseguir. también atentamente lo que esté pasando en ese país hermano centroamericano y a la orden para difundir la lucha de ustedes. ¿eh? Muchísimas gracias, un saludo y que tengan buen día. Abrazo, Abrazo. hasta pronto. Chau.